la idea en cada una de las mesas que armamos acá en el estudio de la radio pública, en el encuentro federal de la palabra en Tecnópolis, tiene que ver con primero comenzar a resignificar algunas palabras que son parte de este diccionario político que comenzó a rearmarse a partir de mayo del año 2003, en función de derribar otro diccionario político que había se había hecho carne de un sector de, de la Argentina en la década del 90 y fundamentalmente en la mesa de hoy me parece que una de las palabras que vamos a, a resignificar con hechos muy concretos en función de cada uno de los trabajos que se están haciendo en esta área es la palabra soberanía, que no deja de ser uno de los grandes temas olvidados, sepultados, cajoneados allá por la década del neoliberalismo en la Argentina. Eh, Leandro, presentanos la mesa, no solamente los integrantes, sino fundamentalmente los temas que vamos a, a tratar hoy. Gracias, Gustavo. Eh, bueno, vamos a hablar, yo pensaba en lo que vos hablabas de la resignificación de la palabra, y hoy con los invitados que tenemos, eh, me viene permanentemente a la cabeza la palabra renacer, la palabra resurgir. Muy eh, Tenemos acá con nosotros al senador Osvaldo López, mandato cumplido por Tierra del Fuego y al ingeniero Martínez, del astillero Río Santiago, eh, gerente comercial, eh, que nos van a traer eh, dos temas que no están visibilizados, pero que tienen que ver con el renacer de una actividad que tiene mucha importancia para todos los argentinos. Uno a veces piensa en este país en donde eh, le damos la espalda al río, le damos la espalda al mar, y pensamos que es solo Pampa. Eh, cuando hace 200 años que venimos divididos, a ver quién maneja el puerto, cuando vamos a la primaria nos dicen siempre que las peleas eran por las regalías portuarias. No cabe duda. Y paradójicamente eh, nos peleamos por un montón de cosas, pero no sabemos por dónde se van nuestras vaquitas y nuestro trigo, quién las transporta y de quién son los barcos que se las llevan. Uh -huh. Hoy tenemos acá a um, dos personalidades que están que son eh, personajes centrales del renacer de una actividad que ha sido importantísima para la Argentina y que ha sido abandonada, bastardeada y ninguneada en los últimos años. Uh -huh. eh... Dos cosas, en principio cuando uno habla de Astillero Río Santiago, no solamente habla de la primero de su pasado y después de la potencialidad de su presente y su futuro, sino además también, y en esto de las resignificaciones, hay que hablar de luchas obreras, de compañeros desaparecidos, digamos, hay que centralizar la historia en ejes que van más allá de la producción nacional y de la palabra soberanía, aunque por ahí estamos hablando de lo mismo. Me gustaría comenzar con con una frase de Perón que me parece significa o resignifica y resume perfectamente el tiempo de la matriz económica del 46 al 55, no que era aquello de cuando llegamos al gobierno importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras costureras y cuando se dio la revolución terminamos haciendo buques de ultramar. Eh, si tenemos que comenzar hablando de aquella matriz, ¿qué podemos decir para aquel que...? Nosotros siempre planteamos que los sonidos radiales sirven para descubrir o para recordar, de acuerdo a la edad de aquel que nos escuche. Si alguien no, no conoce de lo que estamos hablando, ¿cómo lo ponemos en arriba del escenario y le contamos qué fue lo que sucedió en aquel país que comenzó a tener barcos propios, el nacimiento de Elma, etcétera, etcétera, etcétera? Eh, la historia del astillero de Río Santiago se remonta eh, a fines de la década del 30. El sí. astillero Río Santiago eh, es una escisión de la vieja base naval de Río Puerto... de... de... sí. Santiago. Y en la década del 30, cuando la Armada Argentina importó una importante cantidad de unidades de Inglaterra, el entonces ministro de Marina tomó la decisión de que esos buques tenían que ser construidos en el país porque era un problema de soberanía. O sea, la, primer, la primera noción de soberanía que tiene el astillero fue su creación. Muy bien. Eh, el astillero se creó en el año 37, se empezó a construir a principios de la década del 40, se terminó más o menos por fines de la década del 40 y puso su primer quilla, en lo que es donde estamos actualmente, a principios de 1950. Y desde 1950 hasta ahora corrió mucha agua bajo el río. Pero el astillero sigue siendo el mismo, o sea, tuvo que adaptarse al paso del tiempo. O sea, es un astillero que fue pensado para construir como se construía en la década del 30, del 40, o sea, los barcos se hacían con la quilla, se ponían las cuadernas, después se forraban y eh, de a poquito se iban alistando. Eh, pasó un vendaval de cosas, este el astillero tuvo que ajornarse, tuvimos que empezar a, a pensar en a fabricar en bloques, hubo que actualizar este todo el sistema de gradas, hubo que actualizar el sistema de grúas. Eso se hizo porque había una decisión, había un país que tenía una marina mercante. O sea, el astillero Río Santiago hasta 1997 que yo regresé, siempre hizo buques para la bandera nacional, siempre. A partir del 97 de la fecha, todos los buques que hicimos, excepto un remolcador de 30 metros, fueron todos para bandera extranjera. Uh -huh. Es ¿Eh? un signo muy importante. Y seguimos construyendo para bandera extranjera. O sea, uh -huh. porque los dos buques que tenemos en los dos buques que estamos construyendo son para este, para Venezuela. Sí. País hermano, amigo, como quieran llamarlo, pero no es Argentina. Uh -huh. En ese sentido, eh, es importante remarcar que venimos de una dirección tomada en la década de los 90, que fue perder absolutamente la noción de soberanía, desdibujarlo totalmente, vos decías ayer eh, la imagen aquella de Néstor levantando un tren y e diciendo... Mirándolo la... por dentro, ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde, ¿Dónde está, está la soberanía? La soberanía? Eh, para nosotros, eh, Elma era mucho más que una bandera. Eh, les costó mucho, pero la consiguieron destruirla. Y en este caso tenemos acá al senador Osvaldo López, que retomando esa línea, eh, ha presentado un proyecto que ya tiene media sanción eh, en el Senado de la Nación, para volver a tener una línea de bandera. En este caso no será Elma, eh, el proyecto contempla una una línea de cabotaje, eh, pero es importantísimo, es un primer paso muy importante. Me gustaría, senador, que nos explique los detalles del proyecto que tiene media sanción. Sí, eh, el proyecto de ley que mencionás se trata de la creación de transportes navales, empresa del Estado en el ámbito de la Armada. ...y que este, visto también, creo, este es un dato importante poner sobre la mesa... ...de la perspectiva de quienes vivimos en Tierra del Fuego... Eh, ...que no solo tenemos la particularidad de la distancia... ...respecto de grandes centros de abastecimiento... ...sino eh, también nuestra condición insular... ...enclavada en una de las porciones más grandes de nuestro mar... ...si tenemos en cuenta que hablamos de Tierra del Fuego... ...Antártida e Islas del Atlántico Sur... Eh, el transporte naval no solo ha sido eh, puntal del desarrollo de la Patagonia y de Tierra del Fuego en particular durante gran parte del siglo 20 sino que sigue siendo eh, absolutamente necesario. Eh, ahora, cuando se empezó a hacer la introducción del programa y se habló de la importancia para esta temática del eje eh, soberanía, nosotros decimos, eh, abrevando en antecedentes como el, el, el tiempo del peronismo digamos en, en sus orígenes, que es impensable la soberanía en clave de independencia política de una nación sin una economía fuerte, sin una economía independiente y ahí es donde, este, a diferencia de mi compañero de mesa que es ingeniero naval, soy solamente abogado y desde ahí eh, incursiona en la política y desde la política siempre tenemos eh, el ojo muy alerta a todo lo que es el movimiento social lo que llamamos el movimiento social y ahí es donde nosotros vemos que el transporte tiene que ver con gente que va, gente que viene, cosas que van, cosas que vienen, cosas que vendemos, que compramos, que producimos, que intercambiamos, que demandamos, que ofrecemos, que consumimos, eh, que tiene que ver con la naturaleza gregaria del hombre, no totalmente sedentario, sino que también es un poco nómade. Y en definitiva todo eso tiene que ver con el transporte, por ende, para quienes pensamos que el movimiento social es el objeto central de la política, pensamos que el transporte es también parte de esa eh, centralidad y de ahí la, la, la importancia que vemos en esta época de desandar pasos de eh, esa larga noche neoliberal y recuperar protagonismo de la política y del Estado en la, en la economía vinculada al transporte. ¿no? Y, y por ahí algunos, eh, no sé si desde la incomprensión o desde tomar partido claramente por un enfoque ideológico contrario a este, Nos plantean un falso dilema a veces como como de si surgió primero la gallina o el huevo y te dicen, por ejemplo, que no podemos pensar en una empresa de transporte si no estamos en condiciones en, en, a nivel de la industria de fabricar nuestras embarcaciones. Y del otro lado te dicen que no podemos apostar a la industria a la industria si no tenemos un, un transporte que demande las naves. Uh -huh. eh, y me parece que hay que romper con ese falso dilema y decir, eh, por lo menos en este sentido nosotros... Eh, planteamos la iniciativa de la creación de transportes navales en del estado diciendo empecemos por el transporte eh, y si queremos empezar eh, en un lapso relativamente breve sin esperar eventuales tiempos eh, de recuperación eh, más profunda o más cabal de la industria eh, nacional o de la fabricación nacional de esas embarcaciones podamos eh, comprar esas eh, embarcaciones por ejemplo en el mercado internacional del usado y empezar a participar aunque sea modestamente del transporte, eh, porque siempre hablamos de, de volúmenes económicos en en términos de lo que se exporta, lo que se importa, pero pocas veces ponemos la mirada en que asociado a lo que va y a lo que viene está el flete, que es a veces no solo un negocio por sí, sino un negocio en muchos casos más importante que la mercadería que se fleta. Empezar a participar o a recuperar algún nivel de participación del Estado en ese sector de la economía y desde ahí dinamizar los aspectos conexos que hacen a un todo como es este la industria o como es eh, la economía. Eh, el, el desarrollo, la recuperación, la potenciación de la marina mercante. ¿no? ¿Cuál es el, el mapa que imagina su proyecto con relación a las zonas que uniría la, la posibilidad de un transporte fluvial propio a través de una línea de bandera? Como estamos hablando de una empresa enclavada en el ámbito de la Armada, digamos que su ámbito de jurisdicción por excelencia es el litoral marítimo, con lo cual sería una línea de promoción del desarrollo fundamentalmente patagónico. Es decir que eh, tocaría todos los puertos desde buenos aires hacia abajo hasta eh, eh, por todas las provincias patagónicas con puerto al mar hasta tierra del fuego inclusive eh, y llevando y trayendo todo el, lo que hace el intercambio entre estas provincias y desde estas provincias a eh, buenos aires y desde ahí a, a otros lugares también no pero básicamente cubriría el litoral marítimo uh -huh. a la vez está planteada como una compañía una empresa eh, del estado eh, de tipo dual es decir que no sólo ...serviría al transporte marítimo de carga, de cabotaje... ...sino también al entrenamiento del personal de la Marina... ...y este al, a la logística de los distintos servicios... ...que son de la competencia de la, de la Armada. Es decir que eh, eh, hay cuestiones básicas como... El, el ejercicio posesorio, digamos, que significa la navegación regular de nuestros mares, más eh, la tecnología que en las embarcaciones se puede montar para ejercer control, o e inclusive estudios, investigaciones de, de, de nuestro mar, de nuestro lecho submarino, eh, hace que eh, hasta nosotros lo vemos vinculado a la, a la reivindicación eh, que hace nuestro país de manera tan decidida y tan intensa respecto de la recuperación de Malvinas, como como esa, esa cuestión pendiente que tenemos en, en este proceso de independencia que lleva ya casi 200 años y que no va a estar totalmente terminado mientras parte de nuestro suelo siga sometido a la usurpación colonial, como es el caso de Malvinas. Entonces, ejercer la posesión fáctica navegando nuestros mares a propósito del transporte, de la, de la logística, eh, acercarnos a la Antártida, poder asistir inclusive desde Tierra del Fuego eh, toda la operación vinculada a la Antártida... Eh, fortalece la reivindicación por la vía diplomática que es la, la vía acertada que ha tomado nuestro país y que concita cada vez más apoyos en todo el mundo, que va aislando cada vez más la posición británica y, y en ese sentido también creemos que esta, esta empresa eh, tracciona favorablemente desde, desde una perspectiva múltiple. En ese dique de contención que ponen algunos para frenar el proyecto diciendo, bueno... ¿Cómo vamos a, a pretender tener una, una línea de bandera propia... ...para cubrir ese litoral si no podemos fabricar nuestros barcos? Mentira, ahí va, mentira. Nosotros estamos... Sí, Castillero, Orión, Santiago... Es más, yo después cuando me me decía el senador... ...que pensaba en buscar algún algún buque usado... ...haciendo memoria, en Rosario está tirado el Transmodal. Transmodal fue un buque de transporte de contenedores... ...y, y mercadería Rolón-Rolof... ...que le permitiría a la... A una, ...de alguna manera el transporte de vehículos entre el, entre el territorio insular y, y, y el continente sí. y lo podríamos hacer en un buque de bandera argentina y no pasando por territorio chileno que yo los amo a nuestros hermanos chilenos ¿no? pero si me puedo arreglar yo solo mejor este, entonces por ahí habría, sería cuestión de hablar un poco con la gente de la armada y de paso damos damos lugar a que trabajen talleres en la reparación ¿eh? este en, en, en algo que fue construido en astillero en fue construido claro. en el país sí, sí Eh, igual estábamos hablando cada, este, en, en la previa eh, yo antes de ser este, o sea, yo estoy interinariamente a cargo de la gerencia comercial, el gerente comercial tuvo, tuvo un problema de salud, entonces me pidieron que me hiciera cargo. En realidad yo soy proyecto básico. ¿Sí? Y como un proyecto básico, uno siempre está buscando el nicho del mercado donde eh, podemos vender nuestros buques. Eh, y habíamos empezado hace 4 o 5 años eh, a estudiar un buque para el transporte entre Tierra del Fuego y el continente. Ha uh -huh. sido un buque entre Caleta La Misión y este o Río Gallegos o algún puerto. Y hemos hecho un estudio del, del, del mercado potencial. Y hasta el año 2009-2010 en los meses pico pasan hasta 6000 cañones por mes. Impresionante. Entonces, Impresionante. Es es un proyecto que se repaga solo. Claro. O sea, hay que conseguir la financiación como para que los astilleros empiecen a, a, a fabricar y a desarrollar el buque. Sí, sí, sí. Y hablando de unidades, ¿qué fue lo que pasó con la flota de Elma? Bien, gracias. Le manda saludos. ¿Y Está y dónde... hecho jita de afeitar. El último entró a... entró a, Es el último buque que hicimos nosotros para Elma, que fue el Isla Soledad, entró a Pakistán para Desbuase. Es... Ahora, en el 2014. 2014. Ahora. A ver, eh, uno hace memoria y por ahí en forma desprolija de llegan algunos recuerdos, pero eh, si hablamos de símbolos de la década del 90 eh, el final que tuvo el portaaviones 25 de mayo hojitas de afeitar también eh, y lo pagaron 100 mil dólares el desguacer 100 mil dólares. Sí. dólares 100 dólares la tonelada y 10 mil toneladas de acero y se trataba del buque insignia de la Armada eh. Bien. al margen de la anécdota del de ese buque insignia que era un buque de guerra. Sí, sí. Hablando de Elma, les costó mucho destruir Elma. Les costó mucho. Elma fue desguazada dando superávit. Elma fue desguazada con barcos que barcos que, nuevos. Sí, y que le, nuevos. faltó sabotear, faltó hacerle sabotaje directo. Lo único que no hicieron fue sabotaje directo de los buques de Elma, pero después hicieron, intentaron todo y tardaron 6 o 7 años en terminar de doblegar la resistencia de Elma. El último viaje del último barco de Elma es legendario, iban a hacer un viaje de 15 días, alistaron un barco que ya estaba lo habían dejado morir, y terminaron 6 meses dando la vuelta al mundo, en un viaje legendario que está en la página de internet, se puede buscar, porque no paraban de recibir fletes. Y esa empresa, dando superávit, siendo nuestra bandera en todos los puertos, siendo la empresa que por la que sacábamos toda nuestra mercancía, casi toda la mercancía que Argentina exporta, eh, la de, no la dejaron morir, la asesinaron. Sí, sí, claro. Eh, la asesinaron y tenemos que resurgir. Y este proyecto del senador eh, es una línea de cabotaje, es una línea chica. Estamos hablando de conectar los puertos de la Patagonia, uh -huh. pero no es poco pero no es poco, y tenemos que ir por eso, y tenemos que ir por el financiamiento que planteaba el ingeniero eh, de la industria naval, sí, sí. recuperar eh, la capacidad de construir. En este momento tenemos el astillero operativo, el astillero tiene proyectos a futuro para 10 años. Hicimos una nota con el ingeniero con el doctor Escabuzo, el presidente sí. el presidente Astillero Río Santiago, en donde nos planteaba que hay eh, 23 buques en lista de espera para ser construidos en Astillero Río Santiago. Pero lo que tenemos que hacer es construir órganos de financiamiento. En ese sentido, hay proyectos de financiamiento, eh, de la creación de órganos fiduciarios para eh, generar fondos para la construcción de embarcaciones navales. Eh, es una lástima que en este momento no contemos con la presencia de Gastón, de Gastón, que es uno de los... Gastón Arispe, diputado nacional, que es uno de los... Eh proyectos presentados, eh, él presenta un proyecto muy interesante de financiamiento eh, que quizás a futuro nos mejore la cuestión, pero en el mientras tanto tenemos que posicionarnos, tenemos que ver cómo hacemos para no quedarnos en el no tenemos el financiamiento, tenemos que seguir para adelante. Yo quería preguntarle al senador eh, en López si el proyecto que tiene media sanción, que tiene Estado parlamentario, eh, ¿hay alguna... usted tiene alguna referencia de, de alguien, algún diputado que, que tome la, la lanza de ese proyecto ahora para, para presentarlo en diputado? Sí, eh, te cuento que en oportunidad de ser tratado en el Senado de la Nación, eh, fue aprobado por unanimidad de los senadores presentes en la sesión, un número superior a los 50%. Eh, inmediatamente después de esto empezamos a hablar a diputados eh, Inclusive con el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez Lo hablamos con el ministro de Defensa Porque la empresa está emplazada en, en el ámbito de su cartera, digamos, en la Armada Y este actualmente lo vengo conversando también con el diputado Gastón Arispe Ya que tenemos intereses sobre temas comunes, digamos Eh, y con diputados de Santa Cruz porque bueno tenemos la posibilidad de comprendernos con relativa inmediatez los que estamos en el extremo sur de la Argentina porque sabemos lo que significa las, eh, las dificultades de, de, de, de vinculación, de conectividad, de integración digamos a la patria eh, y, y las distancias. Así que hay distintas líneas de, de articulación de trabajo para poder lograr eh, la media sanción que falta para que esto se convierta en ley. Uh -huh. Y ya que mencionaba el, el ingeniero la posibilidad de una embarcación eh, tipo eh, portarrodante para unir eh, Santa Cruz-Tierra del Fuego sin necesidad de, de tener que salir del país... Eh, traigo también a colación el dato de que desde nuestro espacio político hemos logrado la sanción y promulgación de una ley nacional que declara política de Estado la conectividad por eh, jurisdicción argentina, eh, que involucra no solo el cruce del Estrecho de Magallanes por el tramo argentino, sino juntamente a esto la extensión de la Ruta Nacional número 40 hasta Ushuaia, que tendría un segmento por mar y luego continuaría por la Isla Grande hasta Ushuaia. ...como una vía alternativa a la única que tenemos actualmente... ...que es la ruta nacional número 3. Uh -huh. y, y para nosotros son eh, cosas eh, complementarias o vinculadas... ...en un proyecto político nacional que hace de la conectividad... ...de la integración de la patria, no solo a nivel interno... ...sino también regional, un eje político fundamental. Así que más allá de los tiempos eh, en que las cosas pueden ir concretándose... Eh, estamos convencidos de que esto en un futuro eh, va a ser política vigente, política de Estado, digamos que, que tiene que ver con este norte independentista eh, en el cual venimos transitando casi 200 años como país y que en la última década hemos recobrado impulsos eh, que lamentablemente habíamos perdido en tiempos inmediatamente anteriores y que son sumamente conocidos y destacables, no felizmente. Ayer en un momento hablábamos de la instalación o la desinstalación de algunos temas a través de la década del 90 y del presente por parte de cómo los medios van, van operando para que ciertas cosas se invisibilicen o ciertas cosas aparezcan en vidriera y terminen siendo prioritarias cuando en realidad son absolutamente secundarias eh, cómo se hace para que este tema sea una discusión a nivel nacional de norte a sur y de este a oeste que tenga resolución rápida, que tenga prioridad dentro de, de la agenda política y económica y se pueda entender eh, de cabo a rabo de qué estamos hablando cuando hablamos de esa conectividad a través del Atlántico. ¿Qué, qué rol juegan en esto? Medios que invisibilizan, medios que no, no prestan atención a la problemática que ustedes están planteando cuando uno mira hacia atrás y en el pasado la ve tan clara, fundamentalmente a través de ELMA y mirá las herramientas son múltiples esto que estamos haciendo ahora es eh, algo útil digamos la, la difusión la puesta en discusión la concientización la sensibilización pero a la vez poder eh, ir eh, casa por casa en, en, en, el, en el ejercicio cotidiano de la militancia eh, charla por charla vecino por vecino eh, no solo explicando la historia recuperando la historia porque también eso nos, nos han hecho eh, casi perder digamos, la conciencia de la continuidad histórica como lo decía Rodolfo Walsh Sino también exhibiendo ejemplos actuales ¿no? eh, ¿Qué lo que significó La recuperación de Aerolíneas Argentinas Para la conducción nacional Para Muy la bien. conducción por parte de nuestro Estado uh -huh. quien hoy puede decir Que no ve cuánto ha mejorado Y yo como feguino Que soy prácticamente dependiente Del transporte aéreo eh, Lo puedo certificar cotidianamente O lo que ha significado la recuperación de YPF Para la conducción política nacional digamos Invertir la tendencia declinante y empezar a pensar que a futuro podemos eh, ser eh, autosuficientes, autoabastecidos. En ese sentido, y si tenemos que comenzar a armar el, el listado, ¿quiénes son los que operan para que esto no suceda? No tengo una más remota idea. ¿Qué, qué, qué intereses uno puede comenzar a, a, a imaginar? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Por dónde buscar? no creo que nadie o sea, Yo creo que nos combina a todos que esto camine. Este, no entiendo que alguien... Pueda pensar que si le va mal a alguien, a él le va a ir mejor. O sea, yo este, soy un convencido que si los que están alrededor mío crecen, yo también crezco con ellos. O sea, él hablaba de Elma como empresa del Estado. Pero ¿por qué no puede haber empresas públicas y privadas que también acompañen a Elma? este ¿no? Si nosotros somos un astillero que es, eh, es estatal, digamos. Eso, dependemos de la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos acuerdo con industrias privadas. este no No... no no, no, decir, lo no está lo primero no está no está en contra del Estado o sea, tiene que haber una complementación o sea, el astillero y, y, y, y tenemos tenemos que ayudar a que, es decir, si esto no, no, no nos ponemos los, los, los 41 millones de argentinos de acuerdo en que tenemos que tirar todo para el mismo lado o sea, no sé, vamos para el norte, para el sur, para este, para el este no importa, no me importa es decir, como diría un marino, no me importa el rumbo pero vayamos los 41 para el mismo lado eh, no, no, no sale no sale o sea, no, eso, esto no lo podemos arreglar, no, no, no lo arreglamos en esta mesa, es decir, este, lamentablemente. O sea, lo que podemos hacer es empezar a, a, a sembrar, a poner la semillita. ¿Cuánta gente hoy trabaja en el astillero? y 3.500. 3.500. Mm. Es una cifra muy inferior, igual, superior a la de los tiempos de esplendor del astillero. No, no, no. En no. la época de oro del astillero éramos 6.000 y entraban 2.400 contratistas. No, no. Entregamos 5 barcos por año, si no y barco por año. Y no, es si yo si yo en casa debo tener los recibos que si nosotros cuando eh, entregamos, si cuando votamos un barco tenemos un premio de botadura. Sí. Y cuando eh, se entrega el barco, es, tenemos un premio por entrega yo en absoluto debo tener todos los recibos, es decir, los colores eran distintos, el recibo de sueldo era azul, el recibo de premio era rosa. Luego debo tener, debo tener es una pila interesante, este era, era, sí, sí. era un dinarillo, este, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Este, y no teníamos la tecnología que tenemos ahora, este, eh, es decir, nosotros ahora tenemos máquinas de cortes por por plasma, este, eh, sí, que no hay que ningún mitad, impedimento del punto de vista técnico, ni mucho menos. No, es decir, está, tenemos, es decir, como todo, este, la década del 90, eh, hemos perdido la artesanía, o sea, hacer un barco, eh, o sea, cuando tenemos... Mundo, a mí, si todo el mundo me da allí, ¿cuál es el plan de inversiones del astillero? O cuando uno va a ver el plan de inversiones de una empresa, todo el mundo le le muestra las máquinas. A mí no me muestra las máquinas, mostráme la gente. Claro. Ninguna empresa es más eficiente que la empresa que la gente que lo maneja. Ningún programa de computadoras es mejor que el tipo que lo opera. O sea, yo he visto gente que con, con, con medios técnicos limitados hace milagros y hay gente que tiene de todo y no va ni para atrás ni para adelante. Uh -huh. Entonces, eh, hay que además del plan de inversiones que Sí, si el gobierno puede ayudar a comprarnos máquinas. Hay que ayudar a las empresas que preparen gente. O sea, preparar un soldador desde que empieza hasta que hasta que hasta que uno lo puede largar y pasa la probeta de soldadura, pasa un año. En ese año consumió luz, consumió electrodos, consumió sueldo, consumió vacaciones, consumió aguinaldo. Eso es plata, es una inversión para el astillero. Y perdimos lo mejor que teníamos. Hay que no hay que olvidar, venimos hablando de eso. ...de los 20 años de desinversión de la década de los 90... Eh, ...y de dos generaciones de profesionales que desaparecieron. El, el que les habla es uno. Yo soy técnico naval recibido en el año 89. En mi vida pisé una grada. Bueno, a el astillero te invito. Le tomo la palabra. Vení, <risa> vení, De eso que usted hablaba justamente... ...es de lo que tenemos que resurgir... Claro. ...estamos viendo... ...personas que ya tendrían que estar jubiladas... ...que mantienen el trabajo porque no tienen reemplazo... <coughs> ...no tenemos no profesionales... Hay no, hay, ...no hay ...no hay profesionales porque... ...se lo... perdió la década entre los 40 y 50 años... ...esa década esa generación está perdida... ...que son los que tendría que estar ocupando puestos gerenciales ahora... Ah, ...puestos de decisión, puestos gerenciales... ...claro... Sí, okay. o sea, no, este, ...y lamentablemente... Eh, empezar, ...empezar a transitar... ...la reconstrucción naval significa mucho tiempo uh -huh. y hay que estar dispuesto a esperar sí, sí. o sea esto es, es como eh, para, en algo que todos entendemos es como una vaca ¿no? desde que el toro sirve a la vaca hasta que el ternero va al mercado pasan 3 4 años uh -huh. un obrero naval pasa lo mismo un calderero puede pasar más, pueden pasar hasta 5 o 10 años un buen calderero naval un tipo que le pone la chapa donde tiene que ir y le, hace, y le, si le dice al soldador cómo tiene que soldar para que no tire la soldadura y la, y la chapa quede recta Eso es artesanía. Yo no lo aprendí en la facultad. Eso se aprendió, eso se aprendió este, caminando la draga y golpeándose la, la oficio, cara. El oficio. Claro. Exacto. Y eso es lo que hay que recuperar. Uh -huh. O sea, ser ingeniero es algo muy lindo. Pero no hay artesanos. Exacto. Entonces, todos queremos ser ingenieros. Uh -huh. ¿Cuál es el vehículo hoy de las exportaciones argentinas? ¿Cómo se van? ¿Cómo salen del país? El 90 y pico, por ciento por barco. Bien. Bien que son fletes que nosotros... Eh... Uy, uh, no, no hagamos número porque salimos llorando. Hay que calcular que un promedio, el 30% del valor bruto de, de todo lo que se comercia se va en flete. El 30% de lo que se comercia se va en flete. Uy, yo, no sé, yo estaba estaba haciendo... O sea, ahora ahora como estoy en la parte comercial me, me, me estoy buscando más el estudio del mercado, etcétera, etcétera, a ver cómo es la rentabilidad de los buques. Y en el, el flete, por ejemplo, el flete del trigo, el flete de la soja... Un Buenos Aires Rottenham está en el orden de las 22, 25 dólares la tonelada. ¿Exportamos cuánto? ¿20 millones? Multiplican sí. por 25. Nosotros teníamos algunas estimaciones en tiempos que trabajamos este proyecto. Hoy habría que actualizarla, pero estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de dólares al año que se van en, en el flete. Sí, eh, En un altísimo porcentaje, no sé si Rayano al 90%, que estamos hablando de... Eh, de empresas transnacionales. Uh -huh. o sea ¿Cuál es el, el paralelo, para que termine de comprender que nos está escuchando y no tiene en su cabeza la, la, la problemática de la década del 90? ¿Cuál es el paralelo que podemos establecer entre la muerte de, de, de aerolíneas, el fin de los ferrocarriles en función de una conectividad que solamente quedó de manera terrestre a nivel interno, con relación a la muerte, de bueno, no, no de Elma porque tenía que ver fundamentalmente coinon todas las empresas de, de navegación, murió Elma, murió Siamar, murió eh del VNE eh, bueno, yo estoy un poco viejo y se me van algunas, pero había 10 o 12 empresas que se dedicaban al este, que, que, que que compartían el mercado con Elma. El principio sería restablecer un entramado que murió hace un cuarto de siglo, más o menos, sí, 20 como, años. Sí, como estamos haciendo en muchos otros ámbitos. Exactamente. De reparación, eh, exactamente. Digamos, de recuperación, de conquistas sí. perdidas. Por eso yo empecé hablando de la importancia del transporte dentro del objeto de la Muy política. nosotros eh, en realidad ni el, el neoliberalismo la, lo que desafió y a cuya destrucción apostó fue a la política y al Estado. Por eso yo... Eh, en relación a la pregunta que hacías hace un rato eh, cuáles son los factores de resistencia que habría que poder vencer para que estas políticas que son de interés del conjunto de la población puedan ser realidad Digo, el, el ingeniero y yo podemos coincidir en la posibilidad de la articulación entre los sectores público y privado pero obviamente necesitamos un, un sector público un estado presente, poderoso, vigoroso eh, y, y hay eh, obviamente quienes tienen la idea diferente de que se puede hacer eh, de que no se puede hacer negocio no se puede ejercer empresa de modo compatible con el bienestar populara es la, eh, esa es la disputa ¿no? porque eh, estructuralmente en, en tiempos de las privatizaciones se ha eh, provocado un desempleo eh, terrible y una pobreza terrible donde uno puede recordar síntomas que sintetizan esa época como decir el cólera. Este, como una enfermedad directamente vinculada a la pobreza o, o, o la muerte por desnutrición o el tener que ir al trueque como economía de subsistencia para parar la olla eh, en forma cotidiana y esto pasó hace apenas 11 o 12 años, no hace sí. 200 años entonces creo que eh, la posibilidad de la articulación de los sectores público y privado pasa por eh, la preponderancia de la política y del Estado que es el es, es la única mesa donde todos tenemos un asiento digo todo el pueblo puede ser eh, accionista sí, sí. puede tener voz y puede tener voto ya sea eligiendo quién va a representar o defender sus intereses o postulándose para hacerlo cosa que no podemos hacer de repente en algunas eh, corporaciones económicas y menos transnacionales entonces por eh, Ahí es donde me parece que, que, que está la, la disputa y hay lamentablemente, hubieron por lo menos 5 décadas capaz y si arrancamos desde el año 1955 eh, de, de, de construcción de un esquema que, que apuntó a someternos a eh, potencias económicas extranjeras con cómplices acá adentro. Entonces no es por una eh, diferencia en la comprensión de determinada teoría ...que se llegó a las privatizaciones... ...y al desguace de todo lo que se desguazó ...sino porque todo eso era funcional... ...a ponernos de rodilla... Eh, ...frente a quienes desde afuera nos dominan... ...o nos saquean... ...y eso es lo que hemos empezado a desafiar... ...después del estallido 2001-2002... ...y del proceso de recuperación que inicia... ...en el 2003... ...hemos empezado a desafiar esa, esa concepción predominante... ...y este hemos dado muestra al mundo... ...que a partir del 2008... ...cae en una profunda crisis de que el, el camino inverso eh, nos, nos estaba poniendo a la Argentina y a Latinoamérica como un faro de guía en cuanto a eh, cómo había que apartarse de determinadas recetas de este, quienes venían a, a ofrecer salvarnos con después de habernos hundido. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que, que la disputa pasa un poco por ahí y, y que la estrategia militante felizmente va recuperando cada vez más eh, participación política, de distintos sectores sociales e inclusive eh, y preponderantemente de la juventud, que es la que va a, a tomar la posta de la reparación de todo el daño que se nos hizo como pueblo en estas en estas eh, por lo menos en la segunda mitad del segundo de, del siglo 20 y fundamentalmente en, en el último cuarto, ¿no? desde sí, sí. el 75 en adelante. Eso es parte de lo que venimos transitando y parte de lo que tenemos que seguir haciendo. Ayer recordábamos al tristemente célebre Ricardo Sin, al 2 de Economía de José Alfredo Martínez de dos con aquella frase, es lo mismo fabricar caramelos que acero, y como una suerte de, de excelente postal de cómo fue la destrucción de, de la soberanía. Y en ese contexto eh, fueron cayendo los centros de formación de cada una de las industrias, ¿no? fundamentalmente comenzando por las escuelas técnicas secundarias. Hoy la formación de los técnicos y el sobrero que usted necesita del astillero, ¿quién lo genera? El astillero tiene una escuela, bien genera sus propios técnicos, eh, es más, hicieron eh, una tecnicatura superior, o sea es un nexo entre el técnico y el, el ingeniero y después el resto las, las eh, universidades públicas, la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica. ¿Cómo eh. se llega a, a la escuela del astillero? A la escuela, uh, hay que ser es un examen es muy el... duro. No, no, es un examen muy duro, este porque hay muchos postulantes y pocas vacantes. Ah, este... Bueno, es un buen signo de este tiempo también, ¿no? sí, sí, es sí. eh, yo siempre pienso que o me atraso sí, o me pero... adelanto, pero no tendría que haber <risa> nacido en los 70. Que... ¿Qué, va eh, sí, sí, sí. ¿Qué va a ser? La tecnicatura es que si sí, consiento técnico técnico naval o técnico mecánico se puede hacer una especialización en, en es, una, es una tecnicatura superior. Muy bien. Pero eso sí va a tener que ir a Río Santiago. Está muy bien, pero es una, a ver, es una especialización que comenzó a reverdecer en función de la reactivación. Es una demanda, sí, es sí, una demanda, es una demanda que genera el mercado. De hay un mercado que... laboral, hay un, hay un mercado laboral en este momento que es, es demandante. Muy bien. ¿Y cada vez va a haber más este demanda? Eh, porque la reparación naval va a necesitar cada vez gente más calificada. O sea, lo lo sea Tenemos que hacer un poco de historia no sí. eh, el, el, los buques con el tiempo han ido creciendo en tamaño y los problemas este, ecológicos y de es decir, un buque tiene que comprar hoy en día los mismos requisitos que un auto que o sea, no puede emitir este ennio x yo eh, tiene que tiene una determinada cantidad de monóxido de carbono que, que, que emitir en función de la velocidad y del tonelaje entonces eso se hace ...por medio de optimizaciones, o sí. sea, este, se, se optimiza la hélice, se optimiza el dispositivo de la hélice... ...y además fundamentalmente, donde más se consigue es disminuyendo el peso del casco. Para disminuir el peso del casco significa que tenemos que disminuir espesores y aumentar calidad de acero. Entonces son materiales cada vez más difíciles de trabajar. Y eso hace falta una mano de obra calificada y además una, una, una, una calificación del que lo dirige también o sea, el, el astillero Río Santiago en los últimos proyectos se ha visto eh, obligado a mejorar muchísimo la calidad porque no solo no lo acepta la sociedad de clasificación no lo acepta el cliente y si nosotros no tenemos cliente estamos en el horno uh -huh. entonces este yo creo que eh, hay, hay un desafío muy grande tecnológico en adelante o sea digamos que desde 1945 o sea, yo creo que el punto de inflexión fue la segunda guerra mundial sí. ¿no? En eh, la Segunda Guerra Mundial hubo una demanda de buques muy grande por parte del, eh, de, de, de Inglaterra, por, eh, por, por los eh, submarinos que perdían, es decir, estaban perdidos, y a partir del Liberty eh, se empezó a revertir la Segunda Guerra Mundial. Y la, genial, la genialidad del Liberty no la resolvió un ingeniero naval, la resolvió un constructor, que fue Henry Kaiser, Y fue el primer tipo que dijo, hagamos pedazo de barco por todos Estados Unidos y juntémoslos en un lugar. Vamos a decirle a la gente de qué de qué habla cuando habla de la clase Liberty, porque hay muchos que no son técnicos. Ah, no son técnicos. ¿no? Bueno, el, el Liberty es un buque que se Es decir, fue un proyecto inglés que como los ingleses estaban abocados a, al esfuerzo de guerra, todos sus astilleros estaban haciendo buques de guerra. Y le dieron el proyecto a los americanos. Los americanos lo estudiaron, lo adaptaron a sus necesidades y empezaron a fabricarlo. El Liberty originalmente estaba previsto para que se hicieran un año. El primer Liberty los americanos lo hicieron en 240 días y los últimos, desde que se ponían la quilla hasta que se entregaban, pasaban 10 días. Entonces hubo hubo todo un proceso de ingeniería, de control de, de, de dimensional que les permitían eh, eh, venir los, los, los pedazos de distintos lugares ...ser armado en un lugar y tirarse tirar al agua... Estamos, ...ese es el punto de inflexión de, de la construcción naval... ...estamos hablando, para poner en contexto a la, a la gente... ...el ingeniero está hablando de un buque... ...que fue el encargado de generar Pearl Harbor... Uh -huh. eh, ...el Liberty es el barco que gana la guerra... ...construyeron tantos que no, no alcanzaban los submarinos... ...para bajarlos, claro no no los podían terminar de hundir... ...y la, el hecho de haber construido tantos es lo que hizo que se optimizara la construcción en cuanto a velocidad de esa manera. Es un barco extremadamente sencillo, fácil de construir y que a tal punto que terminada la guerra, los Liberty se diseminaron por todo el mundo y Elma ¿Sí? se abasteció de muchos Liberty. Muchos armadores griegos también. Eh... Hay casos famosos, ¿no? <risa> que hicieron su fortuna con resalvo de guerra. Exactamente. Entonces, este después de la segunda guerra mundial empezó un proceso de crecimiento lento el tamaño de los de los buques hasta el día de la década del 50 con el ya con la posguerra es decir con el crecimiento hubo demanda de acero de es decir, para para reconstruir europa para sí. construir japón hubo una demanda creciente entonces de a poco los barcos se fueron fueron aumentando de tamaño hasta digamos en 1975 que se llevó el clima es el barco de 450 mil toneladas o sea, digamos que, Hasta de, de 1945 a 2000, hubo un desarrollo hubo un desarrollo de la construcción. Pero el desarrollo de la ingeniería se produjo a partir de 1990, que es cuando nosotros perdimos el tren. Claro. O sea, uh -huh. todos los métodos de cálculo que se aplican ahora, se empezaron a desarrollar en 1990. Entonces, alguien que se tiene que enganchar con un tren que pasa 200 kilómetros por hora, le va a costar mucho trabajo. Sí, sí. Está Era bueno. Claro. Es esa esas dos generaciones de técnicos e de ingenieros que se perdieron juntamente entonces lamentablemente la, el astillero está este, hay proyectos de paracar que vienen con eh, proyecto comprado lamentablemente nosotros también estamos trabajando con unos proyectos de la armada que los comenzó el astillero en mano de empecé yo después lo siguieron las, las, las cosas porque ahí tenemos tiempo para desarrollar para eh, eh, Cambió la época, estábamos hablando este, con, con Leonardo cómo, cómo empezó él y cómo empecé yo en la facultad a calcular los barcos. Y hoy, eh, en, en, en, en 1975, 1980, eh, los barcos empezaban de a poquito. o sea Uno hacía la sección maestra, empezaba con los planos principales, mandaba los planos a la sociedad de clasificación. La sociedad de clasificación los mandaba aprobados, rechazabas, uno corregía. Y iba entregando de a poco los, los, los planos al taller para la construcción. A partir del 2004 2005 con una serie de catástrofes de buques producidas porque hubo que es decir hubo que extremar los, los, las estructuras para al máximo exprimirlas, las eh, hubo una serie de siniestros en bulcari y que se partieron las sociedades de clasificación empezaron a estudiar el problema se dieron por enteradas. ...y sacaron una serie de reglamentaciones... ...que son este uniformes... ...o sea, uno es decir, independientemente de con qué sociedad de clasificación... Eh, eh, ...opere el buque... ...el texto es exactamente el mismo... ...y le exigen que toda la estructura... ...tiene que estar estudiada por elementos finitos... ...un programa de elementos finitos barato cuesta 25.000 dólares... ...y otro 25.000 dólares... ...entrenar a cada uno de los ingenieros que lo, que lo opera... ...entonces es un poco lo que decíamos... ...yo no les comentaba al principio... ...la inversión que tiene que hacer una empresa que no es solo máquina es el hombre sí. que es el bien más preciado uh -huh. no entonces yatimo que para empezar a calcular un barco necesitamos 50 mil dólares más tiempo que el, el, el, el, el, el, el ingeniero empieza a entender lo que el programa le entrega pues le comentaba a donado decir el problema las computadoras son algo formidable tiene una gran tiene una gran ventaja entregan un número y tiene una gran contra que también entregan un número o sea si no sabemos dónde estamos parados estamos en problemas sí, sí. entonces todo ese tipo de desarrollo lleva tiempo después cuando la sociedad de clasificación aprueba aprueba todo el buque y hoy en día el principal problema o sea eh, producir planos hoy en día eh, o sea producir planos, o sea, el, el producir el plano es una consecuencia no de un proceso de pensamiento de optimización de, de, de estudio que eso realiza el ingeniero Antes no teníamos tanto tiempo para eso. Estábamos más ocupados en sacar el plano en ponernos a pensar cómo resolvíamos el problema. Hoy en día, gracias a la informática y a, y a los programas, a los soft, a los, ¿no? sí, sí. Eh, eh, tenemos eh, herramientas como para perfeccionar el, el, el procedimiento. Entonces, gran parte de nuestro tiempo pasa en optimizar. Una vez que tenemos una solución más o menos razonablemente, bueno, salimos. Lo del taller se vuelve loco. Porque dice, estuvimos un año esperando y me mandas todos los grandes golpes, mandámelo, mandámelo. Entonces, es, es, es, es, es, es, todavía estamos en el desencuentro Bien. entre la tecnología y, y la artesanía. A mí lo que más me, me interesa de, de esta charla, como de muchas otras que son que van en paralelo con lo que estamos hablando hoy, eh, tiene que ver con aquellas generaciones que se van sumando a querer saber desde lo político, desde lo social, desde lo económico, ¿Qué fue la Argentina? ¿Qué es la Argentina? ¿Qué será la Argentina? Y cuando hablamos de este tema puntual, no hablamos de la creación, sino de la recreación o la reconstrucción de algo que existió, para lo cual eh, siempre intentamos armar esa postal de época que cuente qué fue la Argentina en su mar, en su navegación interna, en función de esa matriz económica que nace a mediados de los 40 años, y que no se destruye, porque sí, que no muere de muerte natural, sino que hay un proceso destinado a que eso suceda, y que hoy se intenta recuperar. Ese, me parece, es, desde el punto de vista comunicacional, el bien más preciado. Tratar de contarle a quien no tuvo una pata en el pasado por un tema generacional o por el número de su DNI, contarle que esto existió, que esta fue la Argentina, y que hay que reconstruirla en función de su necesidad económica y soberana pero por ahí pasa la, la gran pelea desde lo comunicacional. Contarle que esto existió y que estamos en un proceso de reconstrucción y no de, bueno, vamos a crear, vamos a ver qué es lo que pasaría si creamos un astillero. Bueno, esa es nuestra preocupación con aquellos que no conocen con un problema de edad, qué fue lo que pasó en el pasado, en el muy reciente, 50 años para la vida de un país es... No es prácticamente nada. nada es estar a la vuelta de la esquina sí. así que por ahí me parece que está el, el, es que, el, el que... primer dato que tenemos que reinstalar en la sociedad esto fue no. la argentina hubo también una apuesta muy fuerte y por cierto muy cruel a la pérdida de la memoria claro. y de la conciencia histórica sí. por eso es que es doble el esfuerzo que tenemos que hacer en este sentido que vos planteas Y, ...y aporto desde mi punto de vista que esa eh, recuperación, esa reparación... ...esa regeneración de lo que hemos perdido se hace también en clave siglo 21 ...es decir, eh, haciéndonos cargo de todo lo que ha cambiado el país y el mundo... ...en este tiempo y, y desde ahí traigo a colación una novedad que puede parecer casi insignificante... ...como es una ley nacional que aprobó eh, el mapa bicontinental de la Argentina que eh, pone el sector antártico y las demás islas del Atlántico Sur en su en su real ubicación y no en un agregado marginal como sería había ah, estar. Perfecto. Contar con la real dimensión claro, y no en, con una proporción que a veces solo no muestra que tampoco eran los ponían en escalas distintas para que pudiera entrar. Muy bien. Claro, muy eh, bien. visto como ingeniero. Las, muy bien. Algunas de las implicancias que tiene esta, esta novedad es que ...uno ve, por ejemplo, que el centro geográfico de la Argentina... ...está en Tierra del Fuego. Perfecto. Lo y... que implica que la dimensión de lo que hay desde Tierra del Fuego para abajo... ...es tan grande como Así lo que es. hay desde Jujuy a Santa Cruz. Claro, y si a esto le sumamos otra novedad... ...como es las la postulaciones eh, con argumentos geológicos... ...que se han planteado ante el órgano de la Convención del Mar... Sí. ...para pretender hasta las 350 millas la segunda conclusión que sacamos es que nuestra eh, dimensión territorial es eh, el doble de grande en el mar respecto de nuestra extensión en el suelo, y de ahí la importancia del desarrollo de la conciencia marítima que es está relacionada con estas cosas de las que estamos hablando Usted hablaba de, de ese planteo de las 350 millas es reciente ese planteo, ¿verdad? Sí, creo que se terminó por el 2005 una cosa así, hubo un parate comentando otras cosas en tiempos Eh, aquellos eh, de los 90 y, sí, sí. y en, en tiempos de la presencia de, de Néstor Kirchner se, se pudo culminar la tarea que demandó unos 10 años y se presentó. Entonces yo lo que aporto eh, a raíz de la reflexión del ingeniero es que eh, nosotros tenemos una, una... cada uno plantea por ahí las mismas cosas pero con términos quizá un poco propios Decimos que eh, nosotros empezamos un proceso de 500 años de liberación después de haber padecido 500 años de dependencia con escasos intervalos. Así que tenemos tiempo para... ¿Tenemos otros 300 años? No, para no. Sus, <risa> este, tenemos 490 años llevamos una década de, de, de recuperación. No, no, no. Pero digo para tranquilidad Yo de quiero, los lo ingenieros, quiero verlo, quiero verlo. de sus discípulos, de sus alumnos, quiero contarle que a futuro en estos cómodos, 500 años, que nos toca a, eh, a los militantes de la liberación ser eh, sujetos, eh, vamos a tener astilleros en Tierra del Fuego. Me parece Digo, muy bien. Pensando en esto que decía, ¿no? Eh, cómo repensar la Argentina desde la nueva perspectiva que nos permite el mapa bicontinental y la centralidad geográfica de Tierra del Fuego. Y la importancia que tiene la reivindicación del sector Antártico y de las Islas Malvinas como fin del colonialismo que pertenece a una época que definitivamente debiera ser pasada. Entonces, usted hablaba también de los tamaños de las embarcaciones, de los volúmenes, como han ido evolucionando. Eh, si fuese por comunicar ambos océanos, va a llegar un punto en donde el canal de Panamá nos va a quedar chico y la comunicación bioceánica que tiene el segmento de agua que va de la isla grande de Tierra del Fuego a la, a la punta eh, norte digamos del, del sector antártico, va a ser la comunicación obligada, por decir, del Mercosur con el Asia-Pacífico. Por eso digo que De hecho, este, el, el, la, la, el canal de Panamá con la nueva extensión no permite pasar buques de más de 400 metros por 65 y hay mucho, buques mucho más grandes que eso. Claro. Sigue manteniendo la limitación de los 12 metros de calado. que para Ahí buque, es donde... Para un buque grande es, donde es nada. Donde planteamos es... la, la, la importancia de, de militar por la conciencia marítima, no, no, por sí. la cultura del agua... Coincido, y, coincido. Y por coincido, el, el, coincido la, la relevancia económica uh -huh. y política del transporte. Este, y, y repensar la Argentina desde la centralidad de Tierra del Fuego. Quizá ese, ese significado que tuvo en la disputa política en tiempos fundacionales de la Argentina ya por el siglo XIX, el sí, Río sí. de la Plata, creo que en el siglo 21 se traslada un poco más al sur y este, repensamos esto desde ahí. Eh, Alguna vez, mezclando historias, hablando con Casiana Torres, folclorista de, de Tierra del Fuego... Ella me decía algo que para nosotros era impensado, me decía es tan joven la provincia que estamos construyendo su cultura, no tiene música propia y como ha sido una provincia armada en función de la inmigración interna en los 80 fundamentalmente con la radicación de industrias uno canta una cuequita a lo Tierra del Fuego, eh, una vidalita a lo Tierra del Fuego una zambita a lo Tierra del Fuego o un chamamé a lo Tierra del Fuego, pero no tenemos una canción y un ritmo propio que por supuesto sí tiene una correlación con los ritmos patagónicos, pero no hay una cultura fueguina que diga, esto es lo nuestro, porque es todo tan joven y en función de esa juventud uno puede alinear todas las cuestiones que se están discutiendo hoy, que no son más que eh, historias que tienen 30 años, no, más, no hablando, más. Hablando de historia y hablando de Tierra del Fuego y de la Patagonia, no puedo dejar de pensar en Piedra Buena ah, Luis. Eh, Un personaje de la historia Olvidado eh, Que no se recuerda como se merece Y que hizo tanto por nuestra soberanía Por nuestra historia, por nuestra Patagonia Nuestra tierra, tierra del fuego Que es, o sea, contarle a los chicos Que Piedra Buena, gracias a él La Patagonia es argentina Es, o sea, tenemos un... Vamos a hablar con, con Paca Paca Para que haga un capítulo de Zamba visitando a Piedra Buena. A tal punto... a tal todavía los restos del barco en el sur. Del, de, sí. Del, del... A tal punto es importante Piedra Buena en nuestra historia que sí. le regalaron la Isla de los Estados, páramos y los hay, para pagarle sus servicios. Y se fue a vivir a Islas de los Estados. Se llevó a la familia a isla de los Estados. Y naufragó. Y quedó aislado en esa isla, solo rodeado por cabras, pingüinos y viento. ...construyó un cúter con los restos del barco nocturado... Luisito, Luisito... ...en esas condiciones y con la precariedad de herramientas... ...que podía tener, con solo un ayudante... ...con ese cúter volvió al continente... ...y la Armada Argentina tomó el cúter Luisito... ...como modelo para los avisos de prefectura... ...no sé durante cuántos años los avisos de prefectura... ...se hacían en base al barco que había hecho piedra buena... ...para poder volver de la isla de los estados. piedrabuena tiene, creo que un récord en su época de cantidad de naufragios salvados. Muchos marinos ingleses y muchos eh, comerciantes ingleses le deben su vida a piedrabuena Y la historia de nuestra Patagonia y nuestra relación con los habitantes autóctonos de, de la Patagonia... ...tiene mucho que ver con ese marino que era un comerciante, era un mercante que tenía una pulpería allá en el sur, y un barquito con el que la abastecía. Uh -huh. Así nace nuestra historia patagónica, con un personaje olvidado por la historia y que tiene tanto que ver con nuestro presente. Estamos hablando de un comerciante que utilizaba el mar para conectar esas esos páramos con la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo sigue esta historia en función de, de, de estas dos patas de la mesa que van desde la construcción hasta el proceso político de reinstalar este con mucha fuerza proyectos que tengan que ver con volver a navegar nuestros mares con flota propia. ¿Por dónde, por dónde sigue la historia? ¿Cuáles son los próximos capítulos? que hay que esperar? Bueno, eh, yo pensaba que por ahí alguno podría insinuar que nos fuimos un poco por las ramas, pero sin embargo, como al final podemos volver al principio y cerrar, vos empezaste hablando de la soberanía sí. y digo... Con todo lo que hemos tocado entre medio, importante, eh, está directamente vinculado a dos temas puntuales que son por los cuales vinimos acá, uh -huh. que son eh, la, la creación de transportes navales empresa del Estado como una manera de empezar a recuperar el transporte marítimo, a diversificar la matriz del, tra del transporte, a recuperar la participación del Estado en la economía del transporte, por un lado, y por otro lado, las distintas iniciativas de este, eh, promoción de la industria naval, y de la Marina Mercante, digamos, para eh, inclusive el financiamiento. Con todas estas cosas que hemos tocado entre medio, tiene que ver eso. Sí, sí, claro. Que no lo acaba, no lo llena, no lo satura, pero que es parte de eso. Entonces, eh, vamos a seguir eh, buscando las interlocuciones necesarias con los distintos sectores, con las distintas fuerzas vivas, para lograr en la Cámara de Diputados la media sanción que falta de transportes navales empresas del Estado, para ponerla lo antes posible a navegar. Y por otro lado esperamos que los otros proyectos que han eh, sido planteados con el recorrido inverso, ingresando primero por la Cámara de Diputados sí. eh, de, de, de financiamiento de la industria naval y de promoción de la marina mercante que puedan también tener tratamiento y, y, y medidas de sanción en diputados para pasar al Senado. Creo que es, es, es el tiempo, es el momento. Eh, tenemos eh, las razones, las evidencias, los argumentos económicos, políticos, históricos Y, y tenemos la permeabilidad de un Estado que eh, ha planteado Nortes con ejes muy claros que son compatibles con estas políticas. Así uh -huh. que eh, yo muy contento, la verdad, de, de poder estar acá conversando con ustedes sobre esto, con el ingeniero. Y, y, y me voy con, con más fuerza eh, de la que vine a, a, a seguir militando para poder lograr estas, estas conquistas. Nosotros ¿no? no nos cansamos de hablar de la importancia de las resignificaciones, ¿no? ya sea en los hechos concretos o en situaciones simbólicas, pero el hecho de haber planteado esta mesa, como muchas de las que hemos planteado en el encuentro federal de la palabra, que tiene que ver con reconstruir el diccionario ligado a la palabra soberanía, ligado a tantos valores que se habían perdido, si yo me paro en los 90, eh, me parece un sueño absolutamente utópico, ¿no? realmente poder estar hablando de esto a esta altura del partido, es haber recuperado un sueño que todos creíamos perdido en materia de resignificaciones hacerlo en este lugar que era parte del batallón 601 de donde partieron eh, casi lo peor de terrorismo de estado para eh, ciertos la zona norte de capital federal zona norte de gran buenos aires donde partían batallones de paramilitares al, al mando de google y el minete estamos en ese lugar estamos hablando eh, en este momento para unir 40 años de historia argentina no en materia de resignificaciones y esto tiene una importancia que si uno se para en el pasado realmente uno pensaba que ese tesoro estaba estaba perdido así que muchísimas gracias por haber venido pero esencialmente por sostener desde ese lugar la pelea que nosotros solamente podemos transmitir pero que la llevan ustedes como como protagonistas agregar una sola cosita sí, gustavo para el ingeniero eh, la perspectiva del astillero el astillero se ha reducido en tamaño sí. eh, este ¿Está en condiciones de enfrentar el desafío que tiene para adelante con la demanda de estos 23 contratos de embarcaciones que tiene que cumplir? El astillero tiene que volver a ponerse en productividad total. En este momento tenemos solamente una grada, la más grande, en operaciones. Es decir, la segunda grada está casi lista y tenemos que empezar la grada más chica. El astillero va a necesitar... Va a necesitar este comprar elementos que comprarlo en Japón, Corea Alemania, Italia o comprarlo en la Argentina le va a dar exactamente lo mismo, con una diferencia si compramos acá damos trabajo acá uh -huh. yo eh, eh, me pareció bárbaro todo esto me, si, me, este, pero creo que eh, tenemos que ponernos a mirar para adelante, no olvidarnos de lo que pasó pero mirar para adelante Porque si nos pasamos mirando para atrás, corremos el riesgo de darnos, la cabeza, de darnos un golpe contra la pared. Eh, la década del 90 fue algo terrible, nefasto, eh, se perdieron un montón de cosas, pero de acá en adelante tenemos que ponernos a pensar cómo revertimos el proceso. Ese es el desafío. Lo tenemos nosotros como astillero, ellos como legisladores y ustedes como comunicadores. Uh -huh, uh. Sí, sí, sí. No, no no no no nos cabe ninguna duda así que en eso en eso creo que estamos y, y de alguna manera confluimos en, en que eso sobreviva lo que lo que implica hablar de, del pasado en estos términos es que eh, digamos el pasado es una receta Pero, los, los europeos, los, los, los europeos miran para adelante, pero no se vienen al pasado. Tienen la historia, la mantiene la historia. Mm. Y si uno, es si yo no no no soy de los que viajo por placer, cuando me toca viajar, viajo por trabajo. Y gracias al astillero conozco un montón de lugares y en los lugares que estuve todos guardan su recuerdito de la Segunda Guerra Mundial. Todos, Hamburgo, Ámsterdám, paso. Pero que no vuelva a pasar. Mm. Muy bien. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias no, por No, gracias por su tiempo. Vamos, por favor.